走哪，事情盯着的 No somos una radio.、No somos una radio.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 Bienvenida. Hola, todo el mundo que estáis conectados a esa página web streaming zona 69. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué es esto? Esto es un programa de radio diferente. Bueno, si ahora mismo te vas a ir de casa, ¿eh? tienes ahí abajo dos pelotitas. Baja, baja un poco la página, baja ahí, ahí en el centro tienes dos pelotitas que pone descarga. Te puedes descargar el programa y seguirnos desde tu MP3. Vayas donde vayas. Bueno, hoy estarán por aquí DJ Conaymar Palacios para pincharnos muchos temas y para charlar con nosotros. ¿De qué? De música. No te digo más. Raúl Fernández. Raúl Fernández. Lo nuevo de hacer pasará hoy por aquí en zona 6-9. 9 c o m o me mola este tema? Sí, sí, te lo voy a pinchar por aquí hoy. No te escucho. Y esta en la tarde se ha puesto triste. No te vayas. Quédate aquí haciéndome compañía y disfrutando de la mejor música. ¡No te v a La zona, la zona se mueve contigo. Zona 69. 69. La música se mueve. Arrancamos muy fuerte con lo nuevo de Edward Maya. Se llama This Is My Life. Así empezamos hoy en Zona 69. Bienvenido, bienvenida. Enseguida nos pasamos por las redes sociales para leer vuestros comentarios. Así que ya vais comentando ahí. Mensajes mensajes que nos vais dejando y comentarios en Twenty, por ejemplo, dice Mark Asti: Dice, Hola Raúl, ¿qué tal lo llevas? Cada semana escucho tu programa y veo que pones música de última actualidad. Esta semana me gustaría que me pusieras un tema z o del mito de las pistas de baile de los años 90. Aquel c h i m o b a y o y aquel así me gusta a mí, ya que se acercan las navidades y、eh, quien no baila en estas fechas algún tema que otro de aquellos años, pues no es nadie. Nadie c a m e n o A Asti de Mar.、Eh, Marmolejo. En Jaén. Marmolejo. Un saludo, hombre. Un saludo para Marmolejo. Aunque rompas un poco la lista de grandes éxitos que pones. Un poco de buen rollo para tu zona 6-9. No viene mal. Un pedazo de abrazo, crack. Y siga así. Nos vemos por la zona 6-9.20 o en Facebook. Gracias, Bart. Gracias por ese mensaje. Me ha gustado mucho. Mira. Te voy a poner un tema del Chimo Bayo, pero una versión un poquito más nueva, un remix de 2009. En un ratito te lo pongo, así que no te vayas. Bueno, comentarios que nos d e j a n por ahí. Álvaro Gutiérrez dice: Muy buena música, felicidades. Mari Carmen dice: Esto es muy bueno, Raúl. Paula dice: Me encanta la música que ponéis, gracias. Paula, muchas gracias. Isabel r o s c o dice: ¿Cómo bola, Raúl? Nenea Durán dice: Raúl, dedícanos una canción a mí y a toda la peña que estamos aquí de resaca. Eh, que espabilan un poco. Un besito. Bueno, Nerea, te voy a pinchar la próxima. Mira, la de a c e r Va para ti y para toda la gente que está de resaca, ¿vale? Ok. La de a c e r Va dedicada para esa gente que está de resaca, que es muy buena. Lucas dice, buenas, qué bien trabajas, me encanta vuestra música, saludos. Lolo dice, esto es música y lo demás son tonterías, gracias Lolo, gracias. Saúl Simons dice, ay, ay, dale duro, buena música. Mensajes que nos dejáis también. Leticia Palma dice, por fin un 20, que merece la pena contando también con la página oficial, gracias por agregarme un saludo, gracias a ti Leticia. Tony dice, pincha, algo como un r i c k loss, Fed, Didi e n g i n s bueno, también lo voy a pinchar. O el Minions Bag de Mino, también lo voy a pinchar en un ratito aquí en Zona 6-9. Paula dice: La verdad es que se suena muy bien la zona 6-9. A mí, de momento, me encanta y se lo estoy recomendando a muchos colegas. Sois diferentes y eso me gusta. Un saludo para todos los que necesitéis, para lo que necesitéis. En 20 aquí me tenéis. Gracias, Paula. Y Raúl López dice: Hey, a ver si pinchas todo es mentira. De Mónica Naranjo, el tema que ha cedido la cantante a la campaña、eh, Vivo contra el SIDA. t a m b i é n lo voy a pinchar. Fíjate, me gusta ese tema. Y ahora no llega Eduard Maya, que es lo último que hemos escuchado por aquí, sino que llega Asher con este More. Mira qué bien suena. Qué bien salgo e h de estos jardines. <risas> Bienvenidos a la zona 6-9. m u y d i e n more, Cause I create the feeling that k e e p them coming back. Yeah, I create the feeling that k e e p them coming back. So captivating when I get it on the floor.、I、know y'all been patiently waiting. I know you need me. I can feel it. I'm a beast. I'm an animal. I'm that m o n s t e r in the mirror. The head l i n e r finisher. I'm the closer winner. Best when under pressure. When seconds left, I show up. If you really want my. Feel it, I go hard, can't stop. But if I stop it, just know that I'ma bring it back.、Hey! never quit, no believing that.、Well, Hold、oh, up, been pain, patiently waiting. I, I know, know you, you need, need me. me, I can feel it. I'm a beast, I'm an animal, I'm that monster in the mirror. The headliner, finisher, I'm the closer, winner. Best when under pressure, with seconds left, I s h o w u p If you really want more. Se llama More. Que sepas que todos los temas que pinchamos los tienes en www.lamusicasemueve.net. Es nuestra página web, nuestro blog, donde tienes toda la música que aquí suena. ¿Cómo e h Zona 69 9 es eso? ¿Cómo es eso?、Ah, esta iba para toda la gente que estaba en Resaca, ¿no? Vale, muy bien, muy bien. Una, un aplauso para ellos que no tengo aquí. El ¿Aplauso? Madre mía, qué fracaso s esto. ¡Ja, ja, ja! En un ratito estarán por aquí、eh, DJ Conne y Mar Palacios con sus temas en el Zona Benz y antes hablaremos con ellos. Ahora llega este Todo Mentira, Mónica Naranjo, un tema que ha cedido, como nos decía Raúl, a la campaña Vivo contra el SIDA. じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃ s じゃ n じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じ d あ、じゃあ、じ o あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃ e じゃあ、じゃあ、 せんたいの。<69. S 2> で La comunidad entrando en 20. Lamúsicasemueve.net o Facebook. Lamúsicasemueve.net. Bueno, esta semana tenemos como invitados en la zona a Mar Palacios y a DJ Cone. Cone y Marc, bienvenidos, chicos.、Oh, muchas gracias. Que tal, muy bien. Bueno, son dos de los productores más importantes del país. Además, hacen un programa en los 40 principales, León, llamado Módulo Dance, que se puede escuchar a través de Internet en w w w m o d u l o d a n c e c o m Bueno, chicos, ¿cuándo e m p e z a s t e i s a trabajar juntos? Pues yo creo que las andanzas empezaron pues, por la inauguración de Capital León, donde nos conocimos, porque bueno, coincidimos en la inauguración, pinchamos juntos y a partir de allí.、Pues, Bueno, p u e hasta aquí hemos llegado de momento. Hace <risa> nueve años ya, nueve años. en el 2001 fue. ¿Recordáis cada uno la primera vez que pinchasteis en una cabina?、Eh, por supuesto, sí, sí, la recuerdo. Y fue agobiante, no fue una buena experiencia. No lo suele ser, porque los nervios juegan malas pasadas. Pero sí, sí, que se recuerda, por supuesto que sí. Y fue pues, también hace, no, un poquito antes de eso, pues lo mío sería por el 99, más o menos. Lo veo todavía más atrás. <risa> Pero seguimos con los nervios igualmente. O sea que cada vez que vamos a pinchar un sitio, como no conoces, sobre todo si es un sitio nuevo, ¿no? Pues no conoces cómo va a ser el ambiente. Entonces, los nervios los tienes ahí igualmente. En vuestras sesiones pincháis juntos, como un equipo, pero cada uno lleva vuestra maleta, cada uno lleva su maleta y pincha los temas de su maleta. Explicarme esto, ¿por qué lo hacéis? Pues una manera de picarnos, saber quién pone un tema que más hace bailar a la gente y eso nos mantiene continuamente poniendo música cada vez más animada y es un reto y nos lo pasamos bien nosotros y eso yo creo que a sí hace que la gente también se lo pase bien porque te ven disfrutar y una especie de esa peleilla, pero es una pelea de disfrutar realmente. e a mente Es un pique sano, sí. De hecho, a veces recibo algo de Marco, yo le mando algo a él y lo recibimos y lo escuchamos, pero no lo grabamos. O sea, si él me lo manda, yo no lo grabo para mi maleta. Prefiero que se lo quede él porque así él ya lo tiene localizado, lo pincha y yo pincho lo mío y es lo que dice Marco. Es,、bueno, es un pique sano. Quiere decir que está bien porque así oye.、No. Bueno, en vuestro programa y en vuestras sesiones tenéis mogollón de novedades exclusivas y siempre presentáis temas nuevos. ¿Cómo se consigue esa exclusividad en un mundo en el que hoy en día Cualquier tema lo tiene cualquier persona en una o dos semanas. Bueno, por un lado,、mmm, llevamos ya bastantes años、eh, recibiendo de unos clubes, tanto británicos como norteamericanos, en que nos mandan referencias exclusivas con tres, cuatro meses de antelación antes de que aparezcan en el mercado. Incluso o sea, llegado a tener, hemos llegado a tener temas de, de más de un año sin que salieran al mercado y que luego han sido éxitos. Eso por un, por un lado. Y luego, por otro, los temas que preparamos nosotros mismos simplemente para tener algo exclusivo diferente que pinchar en la pista, los mashups o remezclas que nosotros creamos. Sí, además durante este tiempo que llevamos produciendo, también es verdad que hemos conocido a mucha gente del sector y ya los propios sellos te envían directamente al correo del programa o a nuestro correo, los promos, bueno, pues con el fin de que tú se los promociones en el radio show y entonces eso es importante a través de esas vías también ya llega, llega la música, claro. Nos llega un tema nuevo y cómo sabemos, Si ese tema va a funcionar, si va a ser potente. No lo sabemos. <risa> es arriesgarse. Sí, i no lo, es que no, no, nunca lo sabes. A veces piensas que un tema va a ser un pelotazo y lo pones con mucha ilusión y se queda ahí, pese a que a lo mejor tenga calidad. Y otras veces, un tema en el que no confías se convierte en todo un éxito. Entonces, realmente eso no se sabe. Hoy en día, más que nunca, no sabes c u a n d o un tema de verdad va a, ser, va a ser un bombazo. No se sabe. A no ser que lo hayan puesto ya en mil sitios y sabes que va a funcionar de cualquier manera por la publicidad que ha tenido. La repercusión de la publicidad, d el que lo haya escuchado la gente anteriormente, hace también mucho en, para que la gente baile un tema. Bueno, últimamente se están haciendo muchas, muchas mezclas de, de temas antiguos, de, de clásicos, con un sonido nuevo, un sonido más actual, más comercial, que vende más, que a la gente le gusta. ¿Creéis que esto es bueno, es malo, es. ¿Qué os parece esto? Ni bueno, ni malo, diferente. Si hay gente que no conocía el tema, es una manera de abrir esas canciones a los oídos de mucha gente que no tuvo la oportunidad de escucharlos en su momento. Pero si、sí、hemos conocido el tema anteriormente, nos cuesta mucho el poder disfrutar de esa nueva versión. Pero bueno, es lo que se lleva ahora y si hay que ponerlo, pues se pone porque es lo que la gente baila. Está perfecto, no puedo decir toda la cosa. Lo que ha respondido él es, es así.、Eh, bueno, no sé, para gustos.、Eh, hay veces que se hace una remezcla de un clásico y probablemente al que escuchó ese clásico en su día y se emocionó mucho con él, a lo mejor esta versión actual pues no le gusta tanto. Y sin embargo, pues nuevas generaciones que no han vivido esa época en la que ese tema triunfó lo van a conocer ahora a través de una remezcla. Entonces, bueno, no sé si es contraproducente o no. Está ahí, bueno, está bien. <risas> ¿Creéis que esto,、eh, algunos DJs, bueno, dice la gente que esto se hace por lo típico, falta de inspiración, que no saben qué hacer, y entonces cogen temas antiguos y los remezclan? ¿Creéis que esto es por eso o simplemente por darle nuevos sonidos a esos clásicos y, y hacer que resurjan? Pues realmente no sé si será porque. Basta que sea un tema que conocemos los DJs para que te anime a pincharlo. ¿no? Entonces, si ya tiene el apoyo por parte del DJ, ya tienes mucho ganado. Eso por un lado. Y por otro, pues a lo mejor la facilidad de que ciertas discográficas quieren relanzar un tema que ya fue e x i s t i d en su momento y te lo ofrecen y por eso se remezcla. Sí, es eso, es un clásico. Es, ya, es con, ya era conocido de por sí, quizás lo tengas un poco más fácil. Haces una reversión y la gente, la primera vez que lo escucha, ya no es la primera vez, ya, ya, ya lo ha escuchado antes y ya entra algo mejor. Sí, puede que s、sí. e q u é clásico de la música os gustaría remezclar? ¿O os hubiera gustado remezclar alguna vez? Paso palabra. <risa>、mm, clásicos es que si están bien hechos, si te gustan mucho, prefieres no tocarlos. La música electrónica está muy de moda. Ha variado mucho el, la gente, vuestro público, el que os escucha. Puh, están variando. Cada año cambia la música, eh. Y. y... Tú tienes que cambiar con ella. Nosotros no estamos pinchando ahora. Si tú vas a una sesión nuestra ahora, no vas a escuchar, pero nada parecido a lo que pinchábamos hace un par de años. O sea, se ha cambiado muchísimo. Sí, que el estilo año a año va cambiando. Entonces tú tienes que cambiar con ello y sí, la gente también. Sí, no, totalmente distinto de un año a otro. ¿eh? Eh, una pregunta de las que yo hago mucho a todos los artistas a los que entrevisto: ¿Qué os parece Internet? ¿Qué significa Internet para vosotros profesionalmente y personalmente, si queréis también? Esto es como lo del clásico. Es un arma de doble filo Internet.、Eh, por una parte está claro que esto ha afectado muchísimo a discográficas y a gente que vive de esto. Y por otra parte es una vía de comunicación y de que la gente te conozca y es gratuita esa vía. Entonces es que es un arma de doble filo, quiero decir. Antes、eh, había que vender muchos temas, conseguir que el tema estuviese muy bien y conseguir que alguien lo apoyase y lo vendiese. y eso te costaba un dinero,、había、que costaba había un Invertir en ello y ahora a través de internet es gratuita esa promoción, la puedes intentar tú con un poco presupuesto y a lo mejor sale bien. Y esa oportunidad antes no la tenía mucha gente con talento, antes no tenía esa oportunidad. Entonces es muy difícil esa pregunta, ya digo, internet, doble filo, es que no, no, no podemos.、Ah, bueno, yo corroboro absolutamente todo, simplemente ver que es una manera de promocionarse tremendamente buena porque llegas a todos los lugares. Por otro lado, hay demasiadas cosas por ahí por internet que a lo mejor no son tan buenas, entonces se promociona también tanto lo bueno como lo malísimo. Y entonces para poder escoger lo bueno, pues te cuesta muchísimo más tiempo. Fíjate que en un momento ahora mismo que tienes acceso a absolutamente todo tipo de música, ahí la tienes en tu mano, pues、eh, yo creo que la gran mayoría de la gente. Desconoce realmente la buena música. Para alguien que, que está escuchando y que quiera hacerse DJ o, o pinchar, empezar a hacer sus propias mezclas, ¿qué le r e c o m e n d a r í a s a esa persona? Lo primero, esto p a bueno, parecemos aquí dos padres hablando, pero es verdad, siempre cuando nos, y nos preguntan mucho, incluso padres,、eh, oye, que mi hijo pues,、eh, quiere ser DJ también, y claro, y el chico está estudiando y tal, lo primero está claro, que estudie,、eh, que consiga un trabajo, algo fijo, algo estable y con lo que comer, y luego si le gusta mucho esto, pues que lo compagine con eso, o que cuando acabe con eso si, intente esto, porque esto, al fin y al cabo, hoy estás、eh, aquí arriba y mañana puedes estar abajo del todo. Esto que empiece como un hobby, aunque les guste, y si luego sale bien, pues perfecto que luchen por ello. Claro, si, si te gusta, lo vas a conseguir seguro. Es que esto es como el fútbol. Ahora mismo pues hay 10 jugadores que tienen un n e c e i t o tremendo y que ganan millones. Y después hay 40.000 jugadores que realmente no ganan absolutamente nada. ¿no? Pues lo mismo pasa con el mundo de los dichos, que es, hay 40 millones ahora mismo de gente que pincha música y muy poquitos realmente que son los que se llevan el gato al agua, que están sacando realmente buen provecho del de, de asunto. Pero, pero ante todo, más como un hobby que como una profesión en estos momentos. Luego ya hay tiempo de si triunfas. Pues aprovechar y tirarte al carro, ¿no? Bueno, David Zotero, el, el guitarrista del Canto del Loco, que ha hecho su propio proyecto, El Pescado,、eh, estuvimos con él hace unas semanas y nos dejó una pregunta para nuestro próximo invitado, que en este caso sois vosotros. ¿Cuál es el lugar más extraño en el que has tocado una canción? Él no sabía quién iba a ser, el próximo invitado, y nos dejó esta pregunta que vamos a traducir un poco. La pregunta es. Eh, ¿Cuál ha sido el lugar más extraño en el que habéis tocado o habéis pinchado? El lugar más extraño donde hemos pinchado. Hombre, es que extraño, extraño. Estoy mirando a Mark y se está riendo. Seguramente ya se lo haya acordado. Yo es que no sé, extraño, pintoresco. No sé, es que te podría hacer. No sé, una plaza de toros ya no es extraño. Antes、no. sí, pero es que hoy por hoy son festivales. No, no sé. Extraño, ¿no? no, pero incómodo. Recuerdo una vez que pasamos un frío tremendo en un local. Y bueno, pues、eh, con los platos、eh, prácticamente encima de una, una barra. Y la verdad es que ahí fue un poco incómodo y no era ni el lugar, ni el ambiente, ni el sí, sitio. Pero... Lo que sucedió es que la cabina estaba al lado de un sitio que estaba aún en obras, era una cocina en obras. Y entonces entraba, digamos que el techo estaba al aire libre en esa cocina y, y eran las 3, las 4 de la mañana, estaba frío y estábamos pinchando con las cazadoras puestas y con las manos heladas. Tenía los dedos、eh, entumecidos, no podía buscar ni los discos, eso es así. y muy lo pasamos muy mal. pero bueno por otra parte s í extraños no sé en frente de un tanatorio y eso es verdad también ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, estábamos pinchando será el aire libre un festival en un pueblo y detrás si te dabas la vuelta、eh, ponía tanatorio s í es, estábamos delante del tanatorio bueno era un poco、no、sé, curioso Bueno, DJ Conley, m a s balances gracias por estar aquí en la zona.、Eh, no os vayáis porque en un ratito estaréis aquí pinchando en el Zona Dance. Nosotros seguimos adelante ahora con más música aquí en Zona 6-9. No te muevas. La Zona 6-9. Primero, primero, lo escuchas aquí. ¡Chao! o h o c o ¡Chao! o h a o ¡Chao! o a o a s my chainswing Mac 11 for the things that the days bring I'm after cheddar, debt and money, yeah I chase cream Petting leather like I'm puffy in my saline I rock jewels like my n***a's in the 18 I'm out of space, can't you see I am an alien My wrist a l e s s a u d e m a r s ageless b e z e lit up like a billboard out in Vegas You can't be serious, baby, you know I'm on top five but continue to the most high d o p e boy, and t h a t s even in the bow tie. Oh boy, cause you know I got them close ties. The last train to Paris. Wheels look like a f e r r i s Your jeweler should be embarrassed. I bricked the ruler, my moolah produced the garrets. Let's bow our heads, I gave you something to cherish. It's that dirty money. Came from heaven just to sing a song for you. To the rhythm of my love for you. And love was nothing but a n o t h e r done for you. And I would hide it in my helpless soul. Somos una radio. Pero somos el programa con más novedades por minuto. Primero, primero, lo escuchas aquí. Compártelo con tus amigos. Zona 6-9. Este drinking piano de d a v i d Jones y Ron May, que bueno es esto, eh. Aquí lo escuchas en zona 6-9. Bueno, y no te vayas, porque este par de dos que andaban por aquí ahora, DJ Connex, Mar Palacios, estarán con nosotros en el zona VENCE, en el segundo bloque. Así que no te lo pierdas, porque nos van a hacer bailar a base de bien. Enseguida seguimos en el segundo bloque de zona 6-9. Todavía tenemos muchos temas pendientes por poner, así que no te vayas.